¡Ay, qué locura que tengo el vino! ¡Me veo! ¡Y te veo con t a i g o v e entre... n de... Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. マー <tu> <ク>リー